Ahora sí, voy a pasar a presentar a cada uno de los músicos de la base. Y voy a pedir un favor para cada uno de ellos, un aplauso muy grande de todos ustedes. Aplauso para todos los músicos de la base, che. se rompen el alma arriba de los escenarios todos los fines de semana. A ver cómo seguimos. En el Batuque Beleza. Arriba. En el redoblante lo tenemos a cachorro, en el repique,、ja. Alexis, en el zurdo, Dani, y en el timbal. con las palmas arriba en el o c t a p a l o tenemos a Lucio、y、En las tumbas Lucas los aplausos El salsero Julio, quien les habla, cartucho, y e n la voz, el grito de las mujeres, el que venga para todos ustedes. l a m á s en vivo, suena así, palmas arriba. Y las palmas arriba, palmas de todo bien arriba, y esto sigue así: ¡Pap, pa, pa! ¡Pum! ¡Oh! Lo tenemos en la guitarra a l g u i e n muy especial: ¡Anico! El aplauso p a r Anico, nuestro guitarrista, y al maestro de ceremonias. s i l v i a en el teclado.